Manía. Nosotros somos El Orcado. Vamos a estar en el programa número 22 de Melomanía. Y Si no quieres que tu niño alabe a Satán, no escuches esto. No se lo vayan a perder porque el programa va a estar de veras de cotorreo. Va a haber premios, va a haber concursos, va a haber... Gancitos y de todo en este Programa especial con una entrevista Con estos chamacos Nos escuchamos Este 17 de mayo en Mermen oh, Mermen